saludos aliados de la noche que me midos algo cierto gracias por estar aquí hoy estoy conzo no será ser ese pegou amigas amigos bienvenidos al show bienvenidos a esta nueva recorrida por la música del mundo por la música de todos los tiempos Mira, que te busques menos Y el comienzo lo hacíamos con el dúo Albano y Romina Power, dúo italiano de pop romántico formado en el 75 por la, entonces pareja Albano Carrisi y Romina Francesca Power. Eh, al año era italiano, Romina estadounidense. La mayoría de sus álbumes fueron grabados en español, logrando así grandes éxitos no solo en Italia, Alemania, Austria, Francia, Europa del Este, sino también en España y toda Latinoamérica. Su último disco común fue grabado en el 96, eh titulado Todavía, y en el 99 finalmente se termina separando el dúo, así que eh también se separa eh el matrimonio en aquel momento, pero en el 2013 volvieron a cantar juntos en una presentación en Rusia y desde entonces se encuentran nuevamente en actividad. Habían anunciado un nuevo disco para el 2019, pero finalmente este material nuevo La Luz, aunque el dúo continúa cantando hasta el día de hoy y el proyecto de un nuevo material sigue aún vigente. Comenzábamos este bienvenidos al show justamente con una grabación de el mes de agosto del año pasado eh, con uno de sus clásicos siempre siempre Álvaro y Romina Power Y la música ahora de Ace of Ice, grupo pop de Suecia, fundado en 1990 por los hermanos Jonas, Jenny y Malin Bergrin, junto a Ulf Egbert. Se convirtió en uno de los grupos clave de la música dance de los años 90, con sus melodías mezcla de pop y dance, junto a su pegadiza letra, logrando llegar al número uno en todo el mundo. Su álbum más exitoso, Happy Nation. Fue en 1993 y es uno de los álbumes debut más vendidos de todos los tiempos. Fue certificado 9 veces platino en los Estados Unidos. El grupo lanzó 4 álbumes de estudio entre el 92 y el 2002, vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera banda sueca más exitosa de todos los tiempos, después lógicamente de ABBA y Roxette. Aquí Ace of Face and beautiful life Ahora un clásico de los 80s, Fred Davis y su tema quizás más conocido, eh, Palabras. Freda Davis eh, nació en Túnez, África en 1947. Eh su nombre es lógicamente su nombre es un nombre artístico, Ferre Davis. Es un cantante es francés, pero de origen tunecino, conocido por su disco "Worlds" que contenía justamente esta canción que estamos escuchando de fondo, del año 1962. Con él consiguió colocarse en los primeros lugares de la lista de popularidad de todo el mundo. La carrera de este cantautor se inicia en los años 70 como guitarrista y músico de el grupo o del músico griego eh, Vangelis, principalmente durante sus giras y conciertos en vivo, lo que dio una experiencia en escenarios y le permitió desarrollarse en el mundo del espectáculo. Su paso a la historia de la música se dio logrando vender más de 8 millones de copias de el tema Wars en todo el mundo. Permanecería su tema en las listas de popularidad durante eh todo el 82 hasta prácticamente entrado el verano del 83. En la paz en Bolivia, por ejemplo, fue el número 1 en toda la década del 80. Eh toda la década del 80 en en Bolivia fue número 1 este tema. Lanzó apenas 7 álbumes y 20 sencillos a lo largo de su carrera, pero bueno, con este disco logró eh colocarse en la historia de la música del mundo. Ferré Davis y este Quartz Compartíamos la música de Funfun. Eh, un dúo musical femenino italiano del género synth eh, pop vigente entre el año 93, eh perdón, 83 y 94. Fue muy popular especialmente en Europa en la década de los 80. El grupo empezó como un trío en realidad, lo conformaban originalmente tres vocalistas y tres eh, chicas que hacían de bailarinas, pero una de las vocalistas abandonó el proyecto luego del primer álbum del año 86 y así quedó como un dúo de voces con tres bailarinas. Lanzaron un total de 12 sencillos y solo dos álbumes de estudio bajo la etiqueta de Energy Records. Compartíamos la música de Fan Fan Baila Bolero H.I.C.M. Supercell Continuamos con algo de música disco de la década de los 80. Cristian Conde, eh modelo y artista de Barcelona, eh cantante, DJ eh de los más de, de los que tiene la la carrera más extensa que viene de de muy atrás en el tiempo. En su biografía poder, eh, podemos descubrir que empezó en la música a los 15 años formando parte de un grupo llamado Rocks. A los 17 descubrió la noche y quedó cautivado por la música dance, el italo disco y el high energy americano, de artistas como David, Bobby Orlando o Sylvester. Aunque su único éxito fue este Dolche Vita, su carrera musical fue constante desde 1986 hasta el día de hoy. Incluso acaba de lanzar un nuevo álbum el año pasado. Cristian Conde y este clásico de los 80 Dolce vita. This is time I hear that clock beat sound. Y final hoy de este Bienvenidos al Show vamos a hacerlo con dos voces internacionales de gran prestigio sin duda. Por un lado Carlos Rivera, un artista joven que está tejiendo una carrera realmente muy interesante de seguir y por otro lado José Luis Perales, no hay mucho para hablar de él eh su carrera es más que conocida. Eh han grabado juntos el este año 2021 ya han lanzado una nueva versión de un clásico de José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Se está dando mucho de que estos artistas de mayor edad, por decirlo de alguna manera, estén grabando temas eh, o nuevas versiones de temas conocidos con artistas nuevos, con artistas jóvenes, ha pasado también con Juli Iglesias, se ha pasado con Rafaela, ha pasado con varios artistas. Vamos a finalizar el día de hoy este bienvenidos al show justamente con esta versión. Carlos Rivera y José Luis Perales de este clásico, un velero llamado Libertad, lanzado al mercado a través de las vías de streaming el 6 de mayo de este año 2021. Con él finalizamos este Bienvenidos al Show. Se fue, tomo sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalo, un vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidio y decidio batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar navegar navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estrellas en el mar y se marchó ...y a su barco le llamó libertad... ...y en el cielo descubrió gaviotas... ...y pintó estelas en el mar... ...su corazón una forma diferente de vivir pero las olas le gritaron vete con los demás la y la la con los demás y se durmió y la noche le gritó donde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Laila la, Azules como el mar La Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Escenas en el mar